Hora en la mañana. Estar informado. El apagón de ayer no fue debido a un ciberataque, lo ha confirmado Red Eléctrica Marta Ruiz. Sí, es lo que está explicando en estos momentos Jorge Prieto, director de servicios de la operación en Red Eléctrica. Desde、eh, ayer pues hemos tenido la, la colaboración del c n p i c e n c i b e del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir. Efectivamente, no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el, el incidente. Se siguen investigando, por tanto, los motivos de ese apagón total. Prieto también ha destacado que se ha normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico en la península,、eh, con una demanda de más de 28.000 megavatios a las 8 y media de esta mañana y con un pico que está previsto para las 9 de esta noche de 31.000 megavatios. Gracias, Marta. También la Agencia Estatal de Meteorología ha descartado que el gran apagón se debiera a algún tipo de fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. A esta hora. Es el transporte, sobre todo los trenes,、eh, los que ahora mismo tienen una afectación mayor por culpa todavía del apagón. Es verdad que intentan recuperar la normalidad, pero、eh, yo estoy ahora mismo en la estación de Atocha y por lo que estoy viendo, me parece que esa normalidad va a tardar en llegar. Estoy ahora mismo por una de las colas enormes, gigantescas, que hay ante uno de los controles de entrada a la zona del AVE. Hay una trabajadora de Renfe que, megáfono en mano, intenta poner un poquito de orden en la cola e intenta decir a qué. Viajeros tienen preferencia. Están dando preferencia a aquellos que todavía permanecen aquí desde ayer, porque se están juntando, claro, los viajeros que no han podido、eh, utilizar los trenes, que no han podido viajar desde ayer, que llevan aquí todo el día con los que llegan hoy con sus billetes. Y poner orden en todo esto, como decimos, no está siendo. Fácil. Aquí vamos a hacer, por cierto, hoy el mediodía COPE para informar al minuto de lo que está pasando en el transporte. En cuanto a los hospitales, el día es frenético tras la suspensión ayer de las operaciones y consultas que no eran urgentes. En el Virgen Macarena de Sevilla han estado toda la noche trabajando. COPE Sevilla, Laura García. Sí, se ha trabajado durante toda la madrugada con grupos electrógenos hasta que ha ido volviendo la luz paulatinamente ya entrada la noche. En el Virgen Macarena se reorganizó la actividad para dar prioridad a los pacientes que estaban en En su casa y que necesitaban atención urgente, sobre todo los que dependían de una máquina de oxígeno. A ellos se les ha reubicado en salas concretas para garantizarles la atención y mientras la actividad menos esencial se fue suspendiendo para ahorrar energía. Carlos Míguez, subdirector gerente del hospital. Como tenemos una incertidumbre, sobre todo en las primeras horas,、pues、por ejemplo, a c t i v i d a d de consultas externas, que además era ya una hora que eran las dos y media d la una, quedaban pocos enfermos por ver, cerramos edificios concretos, lo cual vamos a ahorrar bastante energía en ese sentido. En ningún momento tuvimos la sensación. De que teníamos un riesgo de una premura. Las intervenciones quirúrgicas que se habían suspendido se han reprogramado y ya se han reiniciado desde primera hora de la mañana y también se ha solventado ya hace unas horas la prescripción electrónica de recetas. Y donde no se va a tomar hoy la normalidad, donde no se va a retomar esa normalidad, es en la justicia, con muchos juicios y procesos aplazados. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que por lo menos se suspendan también los plazos procesales. Patricia Rossetti. A la vista del apagón eléctrico y por razones de fuerza mayor, la Comisión Permanente del Consejo suspende los plazos procesales en toda España durante los días 28 y 29 de abril, ayer y hoy. Anoche se reunió con carácter de urgencia para valorar la situación. En un comunicado, el Consejo explica que la La suspensión no impedirá la realización de actos procesales urgentes o inaplazables para la tutela de derechos fundamentales o los que puedan celebrarse con plenitud de garantías. Cada juzgado o tribunal, dice el Consejo, valorará la suspensión de vistas y actos procesales señalados para hoy en función de las circunstancias. La falta de asistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se considerará justificada, señala el comunicado del órgano de gobierno de los jueces. Y además están las pérdidas, desde la pérdida de alimentos congelados hasta la cancelación de viajes. Son muchas las situaciones que ha dejado este gran apagón. La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar. Bueno, pues todo depende de la causa que haya provocado el caos. En declaraciones a COPE, el portavoz de la OCU, Enrique García, nos explica que si se determina que ha sido por una causa de fuerza mayor, solo van a tener derecho a ser indemnizados los que tengan contratados seguros especiales. aquellos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 Y nueva lesión en el Real Madrid en esta recta final de temporada. Bruno Casar. El nombre es Antonio Rudiger, que ya llevaba varios partidos jugando con molestias. Se terminó de romper en la final de la Copa del Rey. ¿Cuál es el parte médico? Arancha Rodríguez. La noticia, Bruno, es que Antonio Rudiger ha sido intervenido con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Leyes y con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. El jugador alemán va a estar de baja entre seis y ocho semanas. Se pierde lo que queda de temporada, pero podría llegar al Mundial de Club. Además, contamos que a Mendy le van a hacer pruebas esta tarde y que Ceballos tiene un esguince en el tobillo izquierdo y estaría disponible para el partido contra el Celta. Gracias, Arancha. Esta noche a las 9 en Coppe.es y aplicaciones. Primer asalto entre Arsenal y Paris Saint-Germain. Semifinales de la Liga de Campeones. Mañana Barça-Inter. ¿Qué novedades hay en el entrenamiento de los Azul Grana Elena Condis? En marcha la sesión del Barça con 45 minutos de retraso, sin Lewandowski, sin Balde. Como ya contábamos ayer, ambos serán baja mañana contra el Inter en esta ida de semifinales. Todo apunta a que Flick puede repetir el mismo once de la final de Copa del Rey con Ferrande nueve y Olmo n la media punta. A partir de la una, rueda de prensa de la Miñamal. La primera quedará antes de un partido grande. La Miñamal todavía no ha pasado por esta sala de prensa y también. Cómo no, dejanse f l i p a Gracias, Elena. Y hasta ahora arranca la jornada en el Mutuo Madrid-Zopenhague a las 9 de la noche. Tercer partido de la serie de playoffs. Euroliga Real Madrid-Olimpia Cos domina a los griegos 2-0. Es la última hora en Herrera, en Cope. Seguimos. Bueno, el hito: 12 y 6 de la mañana, 11 y 6 en Canarias. Estaba, hemos, lo hemos escuchado en la red de prensa que ha ofrecido Red Eléctrica. Se descarta la hipótesis de que el apagón haya sido producido por un ciberataque. Repito, se descarta la hipótesis de que haya habido un ciberataque. Claro, todo apunta a un error en el suministro que recae sobre la infraestructura eléctrica de España. Pero, ¿cuál es la situación ahora mismo? Es decir, si esto ha sido un fallo en la infraestructura,、mmm, ¿puede repetirse en un futuro como de próximo? ¿Cómo van a ser estos días, esta semana? Usted tendrá planes para el fin de semana y estará pendiente de ver qué, qué, qué puede pasar. Si la situación es segura o no. Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, amigo.、Eh, no sé, claro, cuando uno dice, no, es que es una cosa del chasis. pues si tengo que hacer un viaje otra vez en coche, lo normal es que me pregunte si el chasis está bien, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que decir es que el chasis efectivamente está bien porque lleva 50 años funcionando y no ha caído. ¿vale? Y la, la cuestión es que ayer sucedió algo que seguramente tardaremos meses en saber con detalle lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que ahora se van a, a analizar、eh, más de 70.000 puntos de la red eléctrica en, en, en un nivel de detalle que es de cada 20 milisegundos. ¿vale? O sea, quiero decir,、eh, ayer el presidente del gobierno hablaba. Que se había perdido 15 gigavatios de generación, que es en torno al 60% de la producción eléctrica del país en ese momento, en cinco segundos. Y yo comprendo que a la mayor parte de las personas en cinco segundos le parezca poco tiempo, pero en el sector eléctrico es muchísimo tiempo, porque e el sector eléctrico cambian las cosas cada 20 milisegundos. ¿no? Por tanto,、eh, hay que analizar un montón de, de, de ondas de tensión. En, ya digo, en, en decenas de miles de puntos de suministro, en 70.000、eh, puntos de suministro, para ver exactamente lo que ha pasado. ¿no? Vale. Entonces, lo que sí que sabemos, Alberto, perdona, es que el, el error fue múltiple. ¿vale? Es decir, un error simple no tira bajo la red. Nunca.、Ajá. Es imposible. Porque la red está preparada precisamente para que cualquier error simple, venga de donde venga, se reemplace automáticamente el, el elemento que falla. ¿eh? Y por eso normalmente no hay apagones. Entonces, que el error múltiple que hubo ayer se puede repetir. Pues seguro, o sea,、sí. quiero decir, siempre hay alguna probabilidad de que se pueda repetir. Ahora, que se va a producir mañana, por ejemplo, ayer, mira, ayer cuando estábamos en plena reconexión,、sí. una señora que tenía a su madre con un respirador me preguntaba, tengo que, si, si, porque me decía, si, si vuelve a ir la luz, mi madre se muere.、Sí. ¿eh? Y esto fue a, a media mañana. Y me Ay, dice,、mira. claro, ¿tengo que pensar que, que, que, que esta tarde se va a ir volver a ir la luz? Le digo, hombre, si usted. Tiene muchas.、Eh, quiere tener una precaución porque está ante una cosa de vida o muerte, v a y a s a un hospital y, y tendrá allí garantizado el suministro. Digo, pero en cualquier caso, esta señora creo que estaba encantadora ayer. Le dije, ¿usted tiene la misma garantía de suministro que tiene un señor de París? O sea, ¿se puede ir la luz en París esta tarde? Pues sí, pues,、eh, pues lo mismo. O sea, ¿se va a ir la luz en España mañana con la misma probabilidad que ha habido en los últimos 50 años? Es decir, muy baja. Entiendo.、Eh, claro, ayer decíamos, estipulando, ¿no? si todo iba bien a eso de la una de la tarde, pues que el suministro se reestablecería en unas seis, diez horas. Digamos que a eso de las once de la noche que salió el presidente del gobierno a hacer unas declaraciones、eh, institucionales, decía que estaba recuperado el 50%. El 100% lo, lo ha asegurado Red Eléctrica hace una media hora. No sé si los tiempos de recuperación. Si ha sido aceptable o no, porque claro, esto es muy subjetivo, depende de. <risa> no sé, para nosotros, desde luego, que ha sido mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Claro, a ver, el, el, yo creo que hay que felicitar a los técnicos de red eléctrica, en primer lugar, porque esto no había ocurrido en más de 50 años.、Claro. Y aunque es verdad que lo enseñábamos todos los años, o sea, ¿eh? yo he estado en algunos de esos ensayos de lo que llamamos es una reposición desde cero. Y ya digo, aunque es verdad que tienen,、eh, tienen preparada esa contingencia y por supuesto que tienen un protocolo de actuación de cómo hacerlo, no se ha hecho nunca. Se ha hecho solamente con juguetes, o sea, con sistemas de simulación. ¿vale? Entonces, yo creo que que hayan conseguido recuperar en escasamente 12 horas la práctica totalidad del suministro, me parece que es,、eh, es, es notable, ¿eh? de que las cosas funcionan bien. En otros países del mundo. Y me estoy refiriendo, entre otros, a Estados Unidos, eh. ¿Vale? Que nadie piensa que, es, que estoy hablando de África, ¿eh?、Uh -huh. eh. Cuando hay un apagón de estas características, tardan semanas en recuperar el 100% de suministro, eh.、Uh -huh. Vale. O sea, quiero decir que yo creo que,、eh, objetivamente hablando, se ha recuperado en un tiempo muy razonable.、Uh -huh. Ahora, que lógicamente nos hubiera gustado que fuera instantáneo o que durara como mucho media hora, por supuesto.、Claro. Claro, claro, pero claro. no es factible, o sea, cuando hay un apagón de esta magnitud, no es factible recuperar el suministro en minutos. Claro, eh, Jorge, eh, Jorge, corríjame si me equivoco, por favor, porque al final la información que estamos manejando como periodistas a q u í es muy difícil hacerse experto en una red eléctrica en pocas horas y por eso、eh, les llamamos a, a ustedes. ¿no? Es que leía y he estado leyendo que, claro,、eh, se ha priorizado mucho el despliegue de energías renovables, que no digo que esté mal, pero que quizás no se ha atendido todo lo que tendría que haberse atendido el mantenimiento de la infraestructura. ¿no? Y esa innovación o, o optimización tecnológica, esa inversión en que el sistema、eh, esté bien. No sé si, estoy en lo, si está de acuerdo conmigo, si, si esto es algo que podemos ver, señalar. Ver, yo, yo creo que en este momento hay que, por un lado, yo, yo lo que pediría es prudencia. ¿Vale? A la hora de valorar las, las causas del, del, del, accidente, del incidente de ayer, porque, porque, porque ya digo, vamos a tardar meses saber exactamente lo que ha pasado y porque además estamos seguros de que hay varias causas. o s sea, En a e primer lugar, prudencia. Y en segundo lugar, cuando vayamos a. a voy,、eh, perdón, en cuanto, en, en cuanto tengamos ya conocimiento de qué es exactamente lo que ha pasado, que va a pasar meses,、uh -huh. entonces tendremos que tomar medidas de. Compensación para que no vuelva a ocurrir. v ¿vale? uh -huh. Ahí l e a tendremos que corregir lo que haya pasado. v a l Entonces, e ¿por qué digo esto? Porque hay muchos oportunismos en el sector eléctrico, hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico.、Uh -huh. Entonces, claro, ahora los defensores de una tecnología o de otra tecnología que tienen mucho dinero por detrás van a aprovechar esto para decir lo que corresponda. v a l e Entonces, el, el sistema eléctrico, claro, porque las renovables, los que quieran tirar abajo las renovables van a decir.、Eh, Eh, eh, pues es que fue por culpa de las renovables, que es que tenemos muchas renovables. ¿vale? Los que sean contra nucleares dirán: Mira, es que las nucleares no nos han permitido restablecer el servicio. Hay un montón de centrales de gas que están diciendo: Quiero yo tener dinero para mi central de gas y le están pidiendo dinero al gobierno, porque aunque prácticamente no funciona a ninguna hora del año, precisamente son fundamentales cuando se repone el suministro como ahora. Entonces están frotando las manos. Para ahora decirle al gobierno, oye, yo ahora quiero 100 o 200 millones todos los años, que lógicamente pagaremos entre todos los consumidores. v a l e Entonces, lo que yo diría es eso: o sea, en primer lugar, prudencia, y en segundo lugar, ojo, ¿eh? seamos inteligentes a la hora de identificar de dónde vienen. Ciertos comentarios que tienen un interés económico clarísimo. No, sí, al final yo creo que la clave de todo es encontrar un equilibrio y aquí nos gustaría, pues eso, que la red de agua estuviese completamente saneada. Lo que pasa es que para eso h a c e falta 80 mil millones de euros. Entiendo que también para una situación óptima y tecnológicamente ultra avanzada hace falta un dinero que no tenemos y que las cosas hay que priorizarlas y repartir los recursos. Y ni muchísimo menos quería ser oportunista con la pregunta, pero creo que, bueno,、claro. pues、la respuesta ha sido completamente c l a r o y, y se l e agradezco de, de corazón, don Jorge. De, de, de... Que, que le diga una cosa muy rápida.、Sí. El sistema eléctrico infinitamente fiable es infinitamente caro. Claro, claro. n a a m á Claro, claro. claro. Tiene todo el sentido del mundo. Don Jorge, bueno, le agradezco enormemente su、nada. tiempo. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Victoria Valleceros,、eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Oye, ¿Por q u e no hacemos una fotografía、uh -huh. de cómo está la situación en los aeropuertos? Y ahora te pregunto por los trenes. Vale, bueno, pues los aeropuertos están todos operativos, todos los aeropuertos de España. El problema está siendo llegar a esos aeropuertos, ¿vale? Porque como hay dificultades todavía en muchas redes de cercanías, con los autobuses, etcétera, etcétera. Pues、eh, hay algunos pasajeros que no están pudiendo llegar. De todos modos,、eh, lo que nos informan desde AENA es que hoy se va a intentar reubicar a todos esos pasajeros que ayer se quedaron tirados por el apagón, que van a intentar reubicarlos en otros, en otros vuelos y que, por favor, todo el mundo consulte、eh, sus horarios, porque lo que sí que está v i e n d o lógicamente, son bastantes retrasos.、Uh -huh. eh, pero que, en principio, hoy esperan tenerlo todo funcionando con normalidad y los aeropuertos están. Todos operativos. Sí, yo cuando he pasado por la estación de tren de Plaza de Armas le he preguntado a un conductor de autobús de la línea corriente de la ciudad de Sevilla. Me decía que a eso de las 8 de la mañana no había mucho problema. Lo que ocurre es que a las 9 sí he visto que llegaba una conductora del de área metropolitana de、uh -huh. Sevilla y me ha dicho que había una retención en la entrada de, de la ciudad brutal, que entiendo que se habrá repetido, como bien me dices, en, en la mayoría de, de、sí. grandes capitales.、Sí. ¿En, en cuanto a los trenes. Bueno, los trenes.、Eh, acabamos de saber que, por ejemplo, WeGo, que es el operador francés de alta velocidad, ha cancelado cinco trenes,、eh, que van a, eso va a afectar a 2.500、eh, viajeros. Porque no pueden garantizar pues, que lleguen a su destino como tienen que llegar. Ayer, cinco trenes se les quedaron varados, con casi 3.000 viajeros a bordo. Entonces, bueno. Y luego, poco a poco, se está recuperando、eh, la circulación、eh, de ciertos servicios. Por ejemplo, Rodalíes empieza a funcionar en Cataluña、eh, y Cercanías está al 50% en Madrid, salvo dos líneas, que son la C3 y la、eh, C5. También se está recuperando en Asturias, en Cantabria, en Bilbao, San Sebastián. Eh, Málaga, Granada,、mm, Sevilla, Málaga, bueno, estas conexiones de a v a n t、eh, Y en Galicia, eso sí, hay que decir que no se va a recuperar el servicio, que están todos los trenes suspendidos. Y aquí sí que piden, por favor, que la gente no se vaya a las estaciones de tren, porque no van a poder salir, no van a encontrar, y ahí se va a montar mucho más lío de lo que、eh, se debería montar. Entonces, esos trenes todos suspendidos de momento, ¿vale?、Uh -huh. Hasta nuevo aviso. También Murcia, Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga. Estamos hablando de servicios de cercanías. ¿De acuerdo?、Eh, bueno, en fin, esta es la fotografía que tenemos hasta ahora. Podemos、bueno. ir contando luego lo que se va a ir recuperando cuando se vaya recuperando.、Claro. Eh, líneas por que están volviendo un poquito a la normalidad son Madrid-Barcelona también, Madrid-Valencia, m a d r i d p a i s Vasco, Madrid-Algeciras, m a d r i d m á l a g a pero. Lo que no, hay、si、que lo decir. l o Gordo es... está siempre en la línea de Sevilla. Es que, de, de verdad, bueno, y que no quiero yo ahora mismo analizar con el resto de España, pero es que en la línea de Madrid-Sevilla se han quedado parados la mayoría de los, los 26 trenes de alta,、sí. de, de alta distancia, de larga distancia, e s t á n e l 14 se han parado en la línea de Madrid-Sevilla. Y sé que hay un par de ellos p a r a d o s todavía en Córdoba. Sí, sí, todavía esos están parados. Pero bueno, poco a poco se va a ir restableciendo esa circulación. Ahora sí, muy importante que la gente se informe antes de irse a las estaciones. A ver si sus trenes、eh, tienen retraso o no tienen retraso. Bueno, pues para eso, como siempre, con la radio encendida. Como siempre. Victoria Valleceros, gracias. A ti. Ahora su COPE más cercana, seguro que le interesa. Un segundo. Herrera Incope. Estar informado. En los momentos más críticos, sabes en quién confiar. Son unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo. Alguno con un transistor a pilas, amigo. q u é es la vida, ¿eh? Mira, de, de, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues, todo el día. Imagino que la copen. Por supuesto. Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar. Aquí había rápidamente cuando se produjo este gran apagón y nos dimos cuenta que Noros no era solo en nuestra casa. Una pregunta que hacerse: ¿estamos ante un gran sabotaje o una gran negligencia? ¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético. Apagón eléctrico en España. Escucha todas las claves en copeyencope.es. Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, la infiltrada, el 47, Emilia Pérez. ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya. Todo es el plus. Ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel Tirit, por... tirit, tirit. Tiri! Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de línea directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ideas para hacer el mejor regalo d el día de la madre por el Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda web y app del Corte Inglés. Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera e n COPE. La mañana. Madrid. Estar informado. Madrid recupera la normalidad、eh, tras el gran apagón. A esta hora toda la comunidad tiene ya suministro eléctrico. En cuanto a la movilidad, que es una de las cosas que más nos preocupan, te cuento que todos los transportes funcionan ya prácticamente también al 100%. Todas las líneas de metro funcionan, todas ya. En superficie hay 1947 v e c t r o s Autobuses del AMT en la calle, autobuses que son gratuitos durante todo el día, también al que se unen los interurbanos. Y encima, además, no hay que validar el billete. Puedes subir prácticamente bueno, pues libremente a todos estos autobuses. Además, si tienes que moverte en coche, aunque no se recomienda、eh, moverse por la ciudad en coche, el parquímetro es gratis hasta las 3 de la tarde. No va a haber multas porque, sobre todo, pensando en la gente que tuvo que dejar el coche. Ayer y no pudo recoger el, el coche por, por, por las circunstancias. Y también te cuento que los VTC y los taxis están trabajando al 100%. Lo más complicado sigue estando, como sabes, en el tren, en las estaciones de Chamartín y de Atocha, donde todavía hay miles de pasajeros atrapados con muchas dificultades para coger un tren de media y larga distancia. Nos vamos hasta allí en este momento, a las 12.21, hasta Atocha. Allí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Cuéntanos cómo está la situación en este momento. Bueno, pues los ánimos están tranquilos, bastante tranquilos para la inmensidad de gente que se agolpa aquí haciendo colas, que tampoco son colas porque es una masa informe de gente. Aquí oír: el personal de, de Renfe está anunciando los trenes por megafonía. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que aquellas personas que no pudieron viajar ayer tienen que viajar hoy, con lo cual se juntan los de ayer、claro. con los de hoy. Y entonces es muchísima la gente que hay aquí. Hay niños, algunos ya con menos paciencia, que ya empiezan a llorar, gente mayor, que esa ya es más complicada.、Uh -huh. Y bueno, vemos que está hasta la UME y mucha Policía Nacional para controlar, controlar esos accesos. A las escaleras mecánicas, a los accesos para que no se a m o n t o n e aquí la gente, se amontone, porque es que ya somos muchísimos los que estamos por aquí.、Eh, la gente, incluso con sus billetes de hoy, pues no tiene muy claro que vayan a llegar a su hora. Una de ellas, por ejemplo, es Virginia, que tenía viaje a Málaga. Yo tenía billetes ya para hoy. Pero está el panorama complicado. Está complicado, sí, porque supongo que tienen que reubicar a toda la gente que ayer. No puedo salir, entonces hay un caos tremendo. A ver si podemos salir. Bueno, caos,、Vamos. pero dentro de un orden, ¿eh? porque hay muchísima gente y cualquiera a lo mejor se hubiera enfado un poquito y aquí están pacientemente con sus maletas. Gracias, Belén. ¿eh? Muchas gracias por esa última hora desde la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en c o p e n Madrid. Es martes ya. 29 de abril son las 12 y 23 y nos vamos a ver cómo se circula. También es importante saberlo por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, en la DGT, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenas, ¿qué tal, Mónica? En este momento estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 en el entorno de Coslada que genera retenciones en dirección a la 2, a la autovía de Barcelona. Al margen de este siniestro hay tráfico lento de salida de Madrid por la 3 en Rivas y de entrada en la 4 en Pinto y en la 42 en Parla. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, les informamos que en los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan casi. En su totalidad correctamente. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo. Gracias, Alfonso. Herrera e n Cope. Cope Madrid. Del 5 al 10 de mayo llegan los Go Cartes. Una experiencia eléctrica. Que te dejará con los pelos de punta. Prueba los mini eléctricos y llévatelos sin gastos de apertura y una financiación especial con BMW Bank. Y si además le sumas plan moves, te cuesta n lo mismo que pagas por respirar. Ven a tu agente mini o reserva tu cita en mini.es. Llega ahora más la estrella de la horror, la dicho yo con sus grandes éxitos en descuentos. Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. d e j a la p u e r t a abierta. Pieza de lubina de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza. Lady c h o y o es lo más y ahora más. Salud y bienestar. La ventana natural. Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de laboratorio sin sa-diet. Colesterol de Fitogreen. De venta. La ventana natural. Esta primavera, si instalas tus placas solares con Endesa, te llevas la batería de regalo y dos años de consumo de luz gratis. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en Endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real. Ópera en toda su intensidad.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 Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo. Molomazo, y te bajo los precios con esto, te mazo. Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta. Costillar de cerdo Duroc por piezas por 5,99 euros al kilo. Lady Chollo es lo más en ahora r más. Auto Hero. Auto Hero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Auto Hero. ¿Vives en otra ciudad y te preocupa no estar ahí cuando tus padres te necesiten? Cuideo, cuida de ellos en su casa con profesionales de confianza. Llámanos sin compromiso. ¡Cuideo! Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Y en días como estos de tanto estrés, necesitamos más que nunca relajarnos. Y en esos momentos de paz, esos momentos de paz los encontramos en la naturaleza, en los entornos naturales. Una fuente, además, de riqueza inagotable. Algo que conocen bien en la empresa c a m b i Un Tech. Su presidente es José Luis Muñoz. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,、eh, buenas tardes. José Luis, cuéntanos, ¿a qué se dedica c a m b i Un Tech? Bueno, Cambio Antex es una empresa especializada en la gestión forestal sostenible y en la valorización industrial de los productos、eh, que obtenemos de allí.、Eh, fundamentalmente, la materia prima、eh, principal que nosotros trabajamos es la jara, denominada Cistus la d a n i f e r y, y la tenemos, esto lo estamos desarrollando en, en una extensión de aproximadamente de unas、eh, 16.000 hectáreas en los montes. De, de Toledo, en el municipio de Los Lavalucillos, ¿eh? allí en Toledo. ¿no? Uh -huh. Bueno, allí lo que, lo que realizamos es,、eh, es algo único, no existe en ningún otro lado del mundo. ¿no? Sí. Esta es la comarca de La Jara、eh, y de ella obtenemos toda la materia prima que nos, la, que nos da la planta, la planta, que son tres fundamentalmente: el hidrolato, el aceite esencial y el l a d a Qué bueno, o sea, que, que elaboráis productos naturales、eh, a partir de, de la jara, que es el antibiótico de la naturaleza, ¿no? Así es, así es, o sea, por las、eh, cualidades que tiene. No, además de, de, de estos tres、eh, elementos que sacamos directamente, que tenemos materia prima y que, van al, y que salen al mercado, tanto a nivel nacional como internacional, hemos elaborado nuestros propios productos, que vuelvo a repetir, que son únicos, no existen en otro lado. ¿eh? Y están divididos en dos: son dos marcas, creadas, que es la Danol,、uh -huh. eh, y que fundamentalmente. <coughs> perdón,、eh, es, es un producto、oh, que va contra el dolor ¿eh? y que es.、Eh, Con una, unas cualidades tremendas, además de, de, un, de una resolución inmediata. ¿eh? Uh -huh. y, y luego, por otro lado, está c a m b i u n Essential, es la otra marca que ahí estamos hablando ya、eh, de temas de cosmética. No todo、eh, son productos naturales、sí. eh, para favorecer el tratamiento de la piel. Qué bien. Bueno, pues si te parece, José Luis, como seguramente hablaremos más días, voy a dejar la página web para que todos los oyentes puedan encontrar más información sobre vosotros. Cambieuntech.es, Cambieuntech.es. José Luis, muchas gracias, hasta otro día. Hasta otro día, buenos días. Adiós.、Todos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope. Herrera en Cope. Estar informado. Son ya las d o c e y media, las once y media en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio. Sí, señor, como que estamos a la espera de una declaración institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. s e r á la tercera desde que、eh, el país se fue a cero. Apagón total. Tercer Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey esta mañana. Insisto, Consejo de Ministros, tras el que tiene pinta de que escucharemos a Pedro Sánchez enseguida. Sofía, buena. ¿Qué tal? Pues seguimos, sí, pendientes de, de lo que pueda decir Sánchez en esa comparecencia. No le escuchamos desde anoche a las 11, cuando, bueno, pues、eh, la causa decía no está clara. Ahora sí que está en el sentido de que no ha sido un ciberataque. Es lo que nos han dicho desde Red Eléctrica, aunque insisten que conocer con certeza las causas va a llevar、eh, tiempo, porque algo ocurrió cinco segundos después de las 12 y 33, que llevó a cero todo el sistema eléctrico de la península, no solo de España, sino también de Portugal. Y queda por saber、eh, qué es lo que puede pasar. A partir de ahí,、eh, bueno, pues averiguar y tratar de averiguar las causas. Así que estamos pendientes de lo que pueda salir. En cuanto a esto, pues、mm, te pedimos paso. Sí, bueno, va, vamos a, a, a esperar a que salga el presidente del gobierno, pero bueno, le, le cuento algunas cosas. Red Eléctrica nos ha dicho que el 100% de, de la electricidad ha vuelto a todos los lugares. Pasa que, en fin,、eh, esta información hay que cogerla con pinzas. Acabo de recibir un mensaje. Aquí en uno de los paseos, una de las arterias centrales de, de Sevilla, en el Prado,、eh, los semáforos no funcionan, por lo que todavía hay dispuestos pues, controles de seguridad, de policía, que, que manejan el tráfico. Algo que vimos la tarde del día de ayer y que ha sido una constante y que son responsables de que no haya habido grandes、eh, tragedias. Juan Baño, buenos días. ¿Qué tal? Alberto, buenos días. Dispositivo importante, ¿eh? Claro, sobre todo preventivo. Es decir, ayer la policía, la Guardia Civil, imagínate, imaginando que podía ocurrir lo que nadie deseaba, que era que llegase la noche, se echase la noche la oscuridad total y no hubiese luz en grandes ciudades, en grandes capitales, Sevilla, decías tú, fíjate, Sevilla, Barcelona, Madrid. Pues era un escenario que se temía y que se estaba trabajando en ello, lógicamente.、Eh, eso, por suerte, se ha ido resolviendo, se fue resolviendo durante la jornada y cuando llegó la noche, pues ya había luz. Y haber luz significa más cosas, además de que puedes ver. Es que ven las cámaras de seguridad, los dispositivos de claro, seguridad electrónicos. Que se, temía de esa... mucho, o sea, se temía es mucho que... esta película que no se llama La Purga o cómo se llama. Pero decía, hay, habrá barrios en los que no haya llegado a la luz y que los malos puedan aprovechar pues, para sembrar un poco el miedo. ¿no? Claro,、eh, los asaltos, el pillar. Los... Y esto era un escenario en el que se estaba trabajando. Había un reforzamiento importantísimo. Fíjate que se activaron como 15.000 policías nacionales, 15.000 guardias civiles, también las policías autonómicas, lógicamente, con competencia global en todas las materias de seguridad ciudadana. Y por tanto, estaban todos pendientes de esa. hipotética, En ese hipotético escenario, que por suerte, insisto, de manera absoluta no se produjo, aunque sí hubo algunos barrios afectados que estuvo pendiente la policía, incluso a caballo, en fin,、eh, eso se estuvo produciendo, pero no hay que reseñar ningún incidente destacable de orden público. No ha sido un problema de orden público, porque por suerte、eh, esa, esa solución más o menos rápida de, de, de la oscuridad total en determinadas ciudades, sobre todo, no se produjo. Sí hubo una activación en el minuto uno de policía y de guardia civil, y de qué manera. Pero no en el ámbito de la seguridad ciudadana. Las unidades todas estaban atrapadas. Trabajando o p e t con lo que podían y con lo que se necesitaba. Hacían de、eh, enfermeros, y hacía falta de ayudantes de enfermería, al menos yo lo olvía más de uno, llevando en las sillas de ruedas, transportando, sacando gente muchas veces, que es un trabajo propio de los bomberos, también los bomberos que no daban abasto, también pues,、eh, policías y guardias civiles sacando, sacando gente de los ascensores que quedaban paralizados muchas veces, se quedaban parados lógicamente en medio del recorrido, imagínate. Y muchas veces gente en una situación extrema que necesitaba cuando se va la luz, se te va el oxígeno. Oiga, es que te Sin oxígeno, a lo mejor en casa, personas que necesitan de ello permanentemente. Y por tanto, quien llega probablemente p、pues、u en s e ese trabajo denodado y, y sin frontera y sin límite para, para resolver cuanto antes, llega el policía, llega el guardia civil, todos estaban a una para resolverlo. Y es verdad que en ese sentido sí se funcionó, sí funcionó muy bien. Estamos echando en falta alguna、eh, fluidez informativa más ágil sobre qué podía haber producido lo que, produjo, lo que se produjo, pero es verdad que en el ámbito de la asistencia, además de la, del civismo. Espectacular. Espectacular Yo, Juan, he estado en el. He, he pasado por el hospital. Mira, he pasado por la estación de Santa Justa, que te puedes in,、eh, imaginar la situación de muchos pasajeros que han dormido ahí con mantas de la UME esta noche. Por la、eh, por el parque de bomberos. Me he pasado también por el mercado. Me he pasado por la estación de autobuses de Santa Justa y me he pasado por las emergencias del Virgen del r o c í o Era una calma. Aquello. Había tan poca gente en emergencias. Yo creo que, que, que la gente, de verdad, ante este tipo de situaciones, tiene. Saca lo mejor, saca lo mejor. La buena、verdad. gente, que son la inmensa mayoría, estabas hablando antes pues, de los cuatro chorizos que se van a dedicar a pegarte un palo, a saltar un comercio aprovechando la oscuridad. La gente es buena gente y lo demuestra en un momento límite, cuando falta todo y cuando todos tenemos que ponernos a conseguir algo. Y se consigue lo mínimo que. Y se parte de esa tranquilidad, de ese civismo, Alberto. Yo lo vi ayer en el centro del Madrid de los nervios, el Madrid del estrés. Dos de la tarde, el túnel de la M30 cerrado radicalmente. Yo venía con unas colas inmensas desde el sur, desde tu tierra, subiendo.、Eh, y llegué y digo, ¿qué está pasando, Dios mío? Cuando me dicen que, que, se, que se ha quedado sin luz Madrid. Pero bueno, pero yo me tiré de la moto, me bajé, comencé a llamar. Es decir, la tranquilidad del ciudadano era tal. Que a mí me, me impresionaba, qué tranquilidad. Y, y te digo, además, mira, hablabas de la UME. La UME, me decían, estamos dando mantas, estamos dando comida a bocadillos, repartiendo bocadillos a la gente que está en las estaciones. Estamos hablando de los puntos como Lora del Río, como Zamora, como Montevedra, como Atocha, Chamartín. Están dando mantas esta noche, la UME,、sí. la UME. Es decir, están dando compañía, acompañamiento, me decía el Ministerio de Defensa. Y sabes qué pasa? Que ante la tragedia o ante el momento difícil, el uniforme relaja, tranquiliza. Y acompaña. Sí señor. sí, señor. Juan, gracias. Un placer.、Eh, Se estará usted preguntando, bueno, seguramente no, lo hemos dicho desde ayer, que por qué han seguido funcionando los hospitales, esta misma radio,、eh, algunos comercios. Hay un hotel aquí muy cerca que, gracias a un generador, pudo seguir funcionando. Déjeme que hable con un experto, con don Javier Pérez Pastores, vicepresidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Quería hablar un poco de, de uno de estos, no sé si se le llama dispositivo, pero estos generadores que fueron los salvavidas de, de, de núcleos de servicios fundamentales como la red de hospitales. Don Javier, buenas tardes. Buenos días.、Eh, ¿Qué tipo de generadores. Buenos días, ¿me oyen bien? Sí, sí, yo le oigo. No sé si me oye usted, don Javier. Sí, sí, perfectamente. Eh, decíamos, ¿no? ¿Qué tipos de generadores existen? Yo entiendo que está el que puede tener alguien en casita para seguir enchufando algunas cosas y, y, y estaciones de generadores que, que, que, que, que, bueno, que permiten que un hospital siga funcionando. Bueno, si nos estamos refiriendo a generadores de emergencia, efectivamente,、eh, las instalaciones que son de compromiso, como pueden ser los hospitales, centros de control aéreo, Eh, centrales eh, hidráulicas, por ejemplo, que están comprometidas en el levantamiento precisamente de un cero de tensión, un blackout que llamamos, y están dentro del protocolo del operador del sistema. En fin, todos estos sistemas que son de necesaria seguridad de alimentación eléctrica, pues efectivamente tienen unos grupos electrógenos que son autónomos de la red, son alternadores. Que se mueven movidos por un motor normalmente de combustión、eh, con combustible diésel, con gasóleo, y estos elementos arrancan y, gracias a su generador eléctrico, pues en、eh, una cierta posición, en unas barras de alimentación de tensión, a la instalación que sea, le,、eh, le proveen de la energía eléctrica que necesita el sistema. En el caso, por ejemplo, de los hospitales que usted mencionaba, pues. Desde luego, los quirófanos e s t á r e c o g i d o además en el reglamento de instalaciones de baja tensión. Los,、eh, los quirófanos, que son elementos、eh, del hospital de lo más sensible, como otras máquinas también, pues、eh, efectivamente tienen que tener grupos autónomos y modernamente se complementan además con baterías eléctricas que hacen de acumuladores para que las transiciones o las alimentaciones. A los、eh, sistemas de manejo de datos y control de datos, lo que llamamos los SCADA,、mm. pues a través, de, a través de inversores o, o sistemas de seguridad,、pues、puedan proveer de alimentación eléctrica a, a sistemas de control. l、mm. y t i e n e s e n t i d o tener un generador en casa,、eh, sobre todo si alguien vive en un piso? Que creo que entiendo que s o la mayoría. ¿verdad? Hombre, pues no parece, ¿no? Tener un, tener un alternador en un piso movido por gasóleo. Pues,、eh, desde luego, en un país donde se supone que tiene que tener un sistema eléctrico suficientemente avanzado, pues no, no suena bien, nunca se lo ha planteado nadie, ¿no?、Mm. Y, y ya, ya, bueno, claro, lo que pasa nunca se lo ha planteado a nadie hasta que p a s a lo de ayer. Que claro, ahora mismo tenemos todos el miedo de que vuelva a pasar. Y yo entiendo que, por supuesto, todos los profesionales están ahora mismo、eh, pendientes de que no vuelva a pasar. Y como nos decían anteriormente,、claro. es raro que pueda volver a haber un apagón como este a nivel nacional en toda España. Pero claro, muchos a lo mejor se están preguntando que quizá no un generador, pero si una batería portátil que no、bueno. sea esta de los móviles, sino otra de, de más amperios, ¿no? No sé si se dice amperio ni siquiera.、Sí. Sí, bueno, pues hablamos en potencia mejor, ¿no? En,、mm. en kilómetros. Nadie, ¿no? Bueno, yo más que referirme a estos pequeños sistemas, a grupos electrógenos, habría que pensar en lo que llamamos sistemas de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida se vienen usando también en, en diferentes instalaciones、eh, para alimentar sistemas de control automático, a través de a u t o m a t a s gobernados por、eh, ordenadores. Estos sistemas. Que llamamos AI, pues son sistemas que、eh, disponen de una batería.、Eh, mientras haya tensión de red,、eh, la batería se está cargando y, a través de un sistema de rectificadores. Y mientras haya tensión de red, el sistema se alimenta de la red. Es decir, la carga, el sistema informático, lo que sea, se está alimentando de la red. En el momento en que la red falla, hay un dispositivo de control que automáticamente. Pone en marcha la cesión de energía a la instalación por parte de la batería. ¿Eh? Eso se llaman equipos rectificador batería, que existen en todas las centrales eléctricas, en todas las subestaciones eléctricas, para el manejo de los servicios auxiliares, en fin, en todas las instalaciones de compromiso. Que alguien en su negocio tiene ordenadores que no pueden dejar de funcionar, pues se compra un SAIT, un sistema de alimentación ininterrumpida, que proporciona la corriente alterna que necesita. Cualquier electrodoméstico, o sea un ordenador, o sea, q u é precios estamos hablando, don Javier, si los tienes, si los, tiene,、si、los manejamos? ¿no? Qué? ¿En ¿Qué, qué,、sí, qué precios estamos hablando? Hombre, pues no, no puedo hablar de precios en concreto, pero no son sistemas baratos、claro. para grandes potencias. Claro. ¿eh? claro, claro. Para un, pero bueno, tampoco están muy lejos del alcance de un consumidor si realmente lo que, que tiene n compromiso es algo que merece la pena.、Exacto. Hasta、si, eh. a s ¿Don Javier? Sí, dígame, por supuesto. Sobre lo que ha dicho antes de que esto、eh, no va a volver a pasar. Bueno, no, no lo he asegurado desde luego y no me atrevería.、Eh. Pero sí es verdad que lo que dicen o ¿no? lo que señalan es que sería complejo que volviese a pasar. Pero igual de complejo que pasase lo que ha pasado. Bueno,、eh, los sistemas eléctricos son bastante complejos y nunca hay una sola causa que, que sea el origen de. De un cero de tensión como ha ocurrido, no un blackout. Se están haciendo varias especulaciones, pero yo incidiría en que la fiabilidad del sistema, que es lo que tenemos que valorar, y que esa evaluación de la fiabilidad del sistema consta de dos partes, por, por cierto. Consta de la fiabilidad de la generación, es decir, los sistemas que pueden aportar potencia eléctrica al sistema, y la otra parte que es el sistema, las redes, las redes de transporte y las redes de d i s t r i b u c i ó n Esa fiabilidad se estudia aparte y se estudia según unas directrices. Por cierto, que proceden de la Unión Europea. O sea, no、uh -huh. es algo es、uh -huh. inherente a España.、Uh -huh. Y eso se evalúa en tres horizontes temporales: en el corto plazo,、eh, después del muy corto plazo, en el corto plazo y en el medio plazo. Toda esa evaluación que se hace depende del de tipo de generación que tengamos conectada al sistema y depende de cómo estén funcionando las redes. Uh -huh. España es un país que tradicionalmente ha tenido un sistema eléctrico con unas redes envidiables.、Uh -huh. Y Recio Eléctrica ha sido siempre una empresa modelo en el mundo、uh -huh. por su funcionamiento y como operador del sistema.、No、lo Pero el problema, el problema radica en que quizás el mix energético que tengamos que tener、eh, en todo momento、pues、no es el ideal. Entonces claro. Estamos, claro. estamos viendo situaciones donde no tenemos potencia síncrona suficiente. Para hacer frente a los servicios de ajuste, n o、mm. los servicios que llamamos los, los que estamos en el sector de balance. Don Javier, Entonces, discúlpeme que le, que le corte, pero es que me quedan minutos y tengo que, que saludar a Jorge Bustos. Le agradezco enormemente su tiempo, que haya sido tan didáctico y de verdad, discúlpeme que, que le corte con tanta prontitud. Lo que ocurre es que tengo que hablar con Jorge Bustos, que está en Madrid y que entiendo que va a estar siguiendo el minuto y resultado en, en la calle también. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Sí,、eh, hoy vamos a recoger las, toda la actualidad que, y las consecuencias, porque esto no ha acabado. Ha acabado el, el, el apagón, ya el suministro está al 100%, pero aparte de que las incidencias se van a multiplicar, porque <risa> un apagón de estas características, las redes no se recuperan al 100%. Va a haber muchas incidencias. Bueno, hay semáforos apagados en. Pero Sevilla, luego hay otro tipo de consecuencias sobre la vida privada de la gente, de las que vamos a hablar durante mucho tiempo. Se calculan pérdidas mil millonarias. Pero no solo eso,、eh, aparte de que los colegios no tienen actividad l e c t i v a en el día de hoy, aparte de que hay mucha gente que todavía sigue tirada en una estación de tren, aparte de los problemas de transporte,、eh, hay muchas preguntas que queremos hacer si nos dejan. Y que nos gustaría que nos respondieran. Porque yo creo que la gente cumplió con su parte ayer, r ¿eh? Alberto? Las escenas、Hombre. que vimos ayer. Mira, ante la adversidad, el español de a pie saca siempre lo mejor. Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en la d a n a Ayer lo volvimos a ver. Gente llevando un caldito a los que estaban tirados en Atocha. Ofreciéndoles sus casas. Perdóname, es que hay ejemplos、eh, que se puede ver lo que pasó en 2003 en Canadá y en Estados Unidos y cómo reaccionó la población allí. Son temas que tocaremos los siguientes días. Pero sí, decir, sí. que decir, que,、no, que no ha ocurrido lo mismo en todos los sitios siempre. Sí, sí, ¿eh? sí. Culturales y morales, y que tienen mucha profundidad. Eso tiene un buen debate. Pero el problema es si el, el, el, el pueblo está al, a la altura de sí mismo, pero el gobierno no está a la altura del pueblo. Y es que esto lo hemos visto en las dos últimas crisis y ahora en esta tercera también. El presidente ha a n u n c i a d o una rueda de prensa e s t á a punto de salir. Supongo que saldrá a mitad de mi programa. Claro, Bueno, ayer un... se retrasó dos horas y, y media. Y, creo, y, y claro, ¿por qué sale a las seis Si no va a dar ninguna información? O sea, si tú retrasas una comparecencia es porque estás recabando información que ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Pero salió tarde y no dio ninguna información. Luego salió a las 11 de la noche y pareció que el único objetivo de esa segunda comparecencia, donde tampoco dio la causa real de lo que había pasado, es atribuirse el mérito de que volviera a la luz. O sea, que ahora vamos a tener que dar las gracias a Pedro Sánchez porque le pulsemos al interruptor y se haga la luz, o porque abramos el grifo y salga agua. O sea, lo que hay que pedir aquí también son responsabilidades. No puede ser que un país del primer mundo, se supone, cuarta economía del euro. De repente esté expuesto a un apagón masivo que no se producía, que no, que no hay memoria de un apagón como el de ayer y que ha producido pérdidas millonarias. Entonces,、eh, pagamos impuestos para tener transparencia, Alberto. Te, pagamos impuestos para tener un servicio decente, claro. Y a lo mejor no, no es pregunta... el perfil idóneo el de red eléctrica quien lo lidera en estos momentos. Y, y que la pregunta de si mis impuestos están yendo a donde hace falta es pertinente. Y se puede. Pues、hacer. claro, o sea, nosotros vamos a centrarnos en la información. La información es lo primero, Alberto. Lo primero son los hechos. ¿Qué está pasando todavía el día, después? el día después? Pero después vamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer. Porque hay que empezar a hacer preguntas. Solamente, imagínate qué hubiera pasado si en vez de gobernar Pedro Sánchez estuviera gobernando el Partido Popular.、Mm. Plantéatelo, simplemente. ¿Qué estaría pasando? Pues eso. Bueno, si hubiese estado gobernando desde el 18, yo no sé ni si estábamos aquí.、Eh, Jorge, te escucho y te sigo. Con、pues、la、ayer. misma exigencia. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Señoras, señores, guarden cuidado. Mañana a las 6 de la mañana les volvemos a hablar desde Herrera en Cope. Siguen con mediodía Jorge Bustos y Pilar Cineros. Y después una serie de comunicadores que, como ayer y mañana, les seguirán contando las cosas que pasan, cómo pasan y por qué pasan.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 ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad? ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender a y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo de la Universidad Ceu San Pablo y Fundación Cope. Con tres meses de prácticas. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. i n f ó r m a t e en f u n d a c i o n c o p e c o m y en el 91-828-3930.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 s i l v e s t e r s t a l l o n e Un héroe de guerra. Solo es un hombre. Acorralado. Rambo. ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡No se acabó! El sábado a las 10 de la noche, en 13. Nos quedan 10 minutos para la una a las 12 en Canarias. Es tiempo de su cope más próxima y después seguimos con mediodía cope y todo lo que le interesa. Herrera e n c o p e La mañana. Madrid. Estar informado. Con normalidad, pero sin actividad lectiva. Así está transcurriendo esta jornada escolar en todos los colegios de la Comunidad de Madrid para garantizar al menos la conciliación de las familias tras el apago. No ha habido ninguna incidencia reseñable en estas primeras horas, sin duda. Efectivamente, la situación de los niños, n o de los alumnos, ha sido una de las cosas que más nos han preocupado, que más han preocupado a los padres en estas últimas horas durante ese apagón, al no poder contactar en muchos casos con ellos, ni siquiera, lógicamente, con la dirección de los centros escolares. Toñi López ha estado pendiente de cómo han ido transcurriendo estas primeras horas. Toñi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿han ido muchos alumnos en este martes? ¿Ha habido alguna incidencia reseñable? Pues, únicamente se han comunicado incidencias relacionadas con falta de luz en algún instituto público de mejorada del campo y también algún problema puntual con la conexión a Internet en algunos centros educativos, pero en el resto se han abierto las puertas con normalidad. Aunque hoy, como decías, no se avanza materia, no es jornada l e c t i v a Nosotros hemos hablado con Carmen Partida, que es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Cortes de Cádiz. Es un centro con 960 alumnos que esta mañana nos decía está funcionando con normalidad, pero con menos alumnos. En torno al 70% de alumnos en todo el centro. Y lo que hemos observado es que hay una mayor asistencia en los niveles de educación infantil y donde menos alumnos han asistido son en los niveles de quinto y sexto d educación e primaria. En general, muy tranquilo. Claro, porque los mayores ya se pueden quedar solitos en casa. Son más autónomos. <ríe> son、ya. más autónomos, lógicamente, y eso se han podido quedar en casa, no así los pequeños, claro, Toño. Sí, lo notaba más, nos decía Carmen también, que, que ayer solventaron, fueron solventando el día con cierta normalidad, les pasó lo mismo, que en principio pensaron que el apagón era una cosa de ellos y que bueno, les pilló e n pleno servicio de comedor, pero ya tenían con suerte la comida caliente, entonces pudieron, qué bien, qué pudieron pasar ese trance y desde la una de la tarde los padres fueron, fueron recogiendo a los niños de manera paulatina hasta las seis y media, que nos, nos decía que habían recogido al último niño. En algún centro fue un poquito más tarde. ¿Ha habido escuelas infantiles? Sí, fíjate, e solo iba a comentar ahora que estuvieron abiertas 11 escuelas infantiles hasta las 11 de la noche、eh, aquí en Madrid. Y hoy, por supuesto, están todas, todas ya abiertas.、Eh, entonces, no hay que. Bueno,、eh, está todo perfecto. Quiero decir que todas se han abierto con normalidad. No ha habido ninguna incidencia reseñable, ¿no? Hoy no hay, no hay incidencias reseñables.、Eh, bueno, hoy nos dicen que todos los centros funcionan con, con normalidad. Y que tienen todos los servicios funcionando al 100%, también el profesorado ha ido acudiendo. Pues gracias, Tony. A ti. Herrera in Cope. Elige tu Cope Madrid. 106.3 y Cope más 94.8. En onda media 999.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 t a b e r n a La Tienta, desde 1952, única, la auténtica. Ven a degustar los mejores tomates de España que son un regalo para tu paladar. Y si lo acompañas de sus premiados t o r r e z o s crujientes por fuera y jugosos por dentro, con una caña bien fría o un buen vino de nuestra bodega, placer de dioses. t a b e r n a La Tienta, en Alejandro González VII, un ambiente único junto a las ventas. ¿Una estrella fugaz? Pide un deseo. Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finaer, sabiendo que cobrarás todos los meses, con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finaer.es y en el 91-551-7550. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com en el call center y agencias de viajes. Este día de la madre subida a lo más alto con Inhala Terraza. Vistas 360 grados, un jardín colgante espectacular y un menú pensado para compartir, celebrar y recordar. Sorpréndela con una comida especial en el corazón de Madrid. Reserva ya en inhalaterraza.com a un paso de gran vía. Un plan bonito como ella. Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutuo a Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción. ¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, ua, ua, ua. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el m u t u a Madrid Open. Compra tus entradas en m u t u a m a d r i d o p e n c o m ¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en Revalorice.es con Z e infórmate. A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí,、eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el.es naves industriales en Madrid. Gesnave.es construye tu nave. Con Gesnave.es reforma tu nave. Con Gesnave.es reforma tu oficina. Con Gesnave.es recuerda en naves industriales Gesnave.es descubre el mercado de Chambery disfruta de su gran plaza gastronómica con ocho locales de restauración pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos. Mercado de Chambery la mejor calidad de producto y el mejor servicio. Mercado de Chambery calle Alonso Cano 10. Parking gratuito De hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Y en este momento nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa, donde está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros. Escuchamos sus palabras en directo. Un p r o e t o de comunicación por parte del Ministerio de Transportes、eh, en el tráfico ferroviario. A lo largo de la noche de ayer se auxiliaron a más de 35.000 pasajeros. q u e habían quedado atrapados en trenes,、eh, se liberaron vías,、eh, se recuperaron muchos trayectos de cercanías de media y de larga distancia, pero, evidentemente, aún hay varios puntos del país sin servicio. Estamos trabajando、eh, con intensidad. Los técnicos、eh, de las empresas、eh, del Ministerio de Transportes —Adif—, Renfe—, los operadores privados están trabajando sin descanso para restablecerlos lo antes posible. Y en lo que respecta al tejido productivo, es decir, la economía de nuestro país, las empresas, la industria, bueno, se nos ha informado de la práctica totalidad de las empresas del país que hayan recuperado, hayan que han recuperado ya su actividad o planean hacerlo a lo largo del día de hoy los mercados financieros, es decir, las bolsas, han amanecido estables Y todo apunta a que un sector tan importante, sobre todo en estas fechas, que es el sector turístico, bueno,、pues、el turismo que está proyectado para este puente no、eh, se va a ver afectado. Un síntoma claro de ese progreso, de esa mejoría, es el regreso a la normalidad de las comunidades autónomas que ayer solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas de esas ocho que nos han expresado su intención. d e volver en las próximas horas al nivel dos. En todo caso, sí quisiera garantizar a los ciudadanos que ni las administraciones públicas ni, por supuesto, los operadores privados vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados —esto me parece importante—, los protocolos de emergencia y Eh, la crisis de electricidad sigue declarada, porque lo que queremos es consolidar estas mejoras durante las próximas horas.、Eh, las fuerzas armadas,、eh, la UME, v a a seguir prestando apoyo a las personas en los municipios que lo necesiten, y el Gobierno ha tomado la decisión, hoy en el Consejo de Ministros, de t o m a r en firme un acuerdo para l i b e r a r t r e、eh, s d í a s de r e s e r v a s e s t r a t é g i c a s a d o el Consejo Europeo s p r o s ó la resolución de disputas sobre los derechos de autor y, por lo tanto, aprobó l o resolución de disputas r sobre e los derechos de autor.